Chaval, den、eh, momento, sí í ¿Qué es esto que nos está poniendo este hombre? Pues nada, pues los de Sidoní, que se han puesto duros de repente, y han hecho un disco así, mucho más fuerte, con canciones más tremendas. No sé, Esta canción se llama El Bosque y es de su nuevo disco de Sidoní, ya sabéis, el aperitivo, como siempre, para que vayamos enterándonos de lo que va, pero que me tienen un poco así asombrado, con tanta psicodelia, Casi casi, casi hard hot, rock, casi heavy, que se no sé qué. a m e t Strong, el perro se t r a g a b a el móvil.、Uh, uh, en、yeah, yeah. el callejón del hambre comemos de todo.